Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di Lo dice, se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije, la verdad grata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Lo había colgado Llegó un comprador a mi lado